Eh, ...por el, eh, la oposición en Pampetrol, en la petrolera esta pampeana. Eh, Hugo, buenos días. Pablo Cucharini, Julio Santarelli, los saludan. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Hugo, eh, ¿nos puede contar esto que ha trascendido de que Pampetrol va a formar una UTE con petroquímica... ...para la sí. explotación de un área? Sí, sí, eso ya quedó, quedó establecido por ley mm. en el mes de... fines de enero del año 2015... Cuando Petroquímica solicitó la prórroga hacia... Ese es un área que es el meganito, un área muy importante. La segunda hoy en importancia en cantidad de producción de petróleo y de gas de la provincia de La Pampa. Y es un área que, hacia, que hace 25 años que lo, que lo está explotando la firma Petroquímica Comodo Rivadavia. Y en enero, fines de enero, allá del año 2015, eh, Petroquímica se, solicitó y el gobierno provincial en aquel momento, el ejecutivo provincial, mandó un un proyecto de ley para darle una prórroga de 10 años eh, en el área que por el próximo vencimiento que vencía este 19 de junio, ¿no? el próximo 19 de junio. Bueno, en aquel momento se, se, se, para las prórrogas según la ley, nuestra ley de hidrocarburo provincial se necesitan los dos tercios, la firma obtuvo los dos tercios, ya se, la votación se votó ese mismo día en eh, dos áreas de Petrobras que no no obtuvieron la prórroga, por eso son áreas que hoy pasan a Pampetrol, y este área sí obtuvo la prórroga, pero con esa condición, ¿no?, eh, que, que, que, tenía que, llevar, que, que tenía que ingresar a partir de, de, esos, de, ese, de ese nuevo periodo de 10 años, eh, en UTE con, eh, con Pampetrol eh, en un 20%, o sea que a partir del 19 de junio, ese área que hoy es operado por Petroquímica Comodoro Rivadavia, eh, va, a pasar a ser, va a pasar a ser operado en todo lo que se refiere a la exploración y a la explotación es un área eh, que todavía no es madura que todavía eh, se, hay mucho por explorar eh, va a pasar a ser operado y por, por una auto integrada en un 80% por petroquímica como Rivadavia que va a ser la operadora y en un 20% por, por Pampetrol ¿no? así que bueno, a eso estamos abocados ¿no? estamos, hemos mantenido reuniones ya desde hace un tiempo con la subsecretaría de hidrocarburos, con la secretaría de ecología, bueno, por supuesto, con la gente de Petroquímica como Riveraiga, eh, porque bueno, este 20% significa que van a ser un 20% de los activos, eh, de, de todo el petróleo que se produce en el área, pero también la responsabilidad, de, de, de, vamos a decir, de, de, de, a partir del 19 de junio, eh, Pampetro pasa a tener un, un 20% de... De todos los problemas que hacen el área, de los pasivos ambientales, eh, de los pozos que no están en producción. Eh, entonces queremos que esto sea ordenado, eh, que contar con un de, informe de impacto ambiental, contar con un informe pozo por pozo eh, de cuál es la situación actual de cada uno de los pozos, cuáles están en producción, cuáles están abandonados, cuáles están en estudios, cuáles están cerrados o cuáles deberían estar cerrados. Bueno, y a eso estamos, ya desde hace unos meses, estamos abocados, ¿no? Eh, Hugo, eh, usted asumió hace poco, unos seis meses lleva como director ahí... Sí, el en, 4 de enero. El 4 de enero. Eh, eh, ¿Se encontró con lo que esperaba en Pan Petrol? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza eh, estos meses ahí en el directorio? Todo este directorio asumió el 4 de enero. Uh -huh. eh, el presidente Daniel Grundy, también era un hombre que no, no estaba ligado a, este, a ese tipo de actividad. Eh, y bueno, yo como por primera vez la oposición tiene un director, ¿no?, que una, un proyecto de ley que, que yo había presentado en un momento, que después fue un proyecto del, del entonces diputado Garay, que, que, bueno, que cambió ese proyecto que habíamos hecho. Siempre reclamamos la oposición eh, un lugar en esta, en esta empresa, ¿no?, de la cual éramos muy críticos en que, en que, en, en, durante los ocho o nueve años previos a, eh, a, a que uno tuviera esta posibilidad. Y consustanciado con, con el perfil, con la dinámica que ha tomado la empresa, eh, bueno con esto de, de, de empezar a, a operar áreas, con esto de empezar a hacer una empresa calificada, con personal técnico eh, calificado, que nos va a permitir en los próximos años, eh, como objetivo, ¿no? y no, no, no, no con, con objetivos o con metas tan, tan lejanas, ¿no? eh, contar con, con gente técnica, con profesionales que que puedan comenzar a, a participar en toda la cadena de los hidrocarburos, desde la exploración, la explotación, hasta la comercialización, eh, hasta, no sé, ustedes saben que hasta tenemos un 20% en una refinería que, que está próxima a inaugurarse en la provincia de La Pampa, que ya está casi en un 90% eh, terminada la obra civil. Eh, y bueno, esos son, son los objetivos y, y en ese camino estamos. Hemos, eh, yo decía el otro día en un, a un medio que... Eh, en, en fines de octubre, principio de noviembre también pasa Pan ya fue votado en la Cámara de Diputados hace unos días, el área Medanito Sudeste que es otro área muy importante un área que, que junto a Jaguel de los Machos eran las dos áreas que explotaba la firma Petrobras que está ha vendido casi todos sus activos en el país se está, se está yendo de la Argentina la, la petrolera brasilera y bueno, y en ese momento, ya o sea, para fin de año eh, para fin de año Pampetro va a estar participando en casi el 55, el 58% del, del negocio hidrocarburífero en la provincia de La Pampa, tanto de petróleo como de grano. Eh, la refinería esta que hacía mención, eh, ¿quién la está haciendo? Y, y, y Pampetro que tiene el 20%, decía. Claro, porque la ley de hidrocarburos que, que dictamos cuando, cuando me tocó ser diputado, una ley que se trabajó durante mucho tiempo, la ley provincial de hidrocarburos que siempre decimos de la oposición que tan importante era que la provincia de La Pampa tuviera una propia ley de hidrocarburos, eh, estableció en su articulado que todo lo que tenga que ver con nuevos proyectos o prórrogas o, o nuevas áreas, eh, Pampetrol debe, ir en un, debe tener una participación mínima de un 20% en todas estas cuestiones, ¿no? y, y principalmente cuando a su vez Estos proyectos están financiados con créditos de promoción económica de, o de promoción industrial aportados, bueno, con tasas muy bonificadas eh, por la provincia de La Pampa. Y ese es el caso de Refipampa, ¿no? una refinería que una firma, eh, un grupo de firmas, eh, casi to todas esas de Junín, eh, comenzaron con un crédito de promoción industrial allá por el año 2011, 2010-2011, bueno, con la nueva ley de hidrocarburos eh, tuvieron que llevar a Pampetrol eh, en un 20% de participación activo, similar a lo que pasa con Petroquímica como de Rivadavia ahora en junio. ¿no? Mm. Bueno, esa refinería está próxima a terminarse, ya tiene un 90% de, de la obra civil concretada, eh, y, y bueno, próximamente, probablemente este año, ya esté, ya esté refinando eh, crudo, ¿no? eh, comienza a refinar crudo en, en nuestra provincia, ¿no? que creo que es un, un paso muy importante porque un poco cerraría el ciclo, el clúster de, de, de todo lo que es el, el, el petróleo en la, pro, en, en, en la provincia y en cualquier provincia. ¿no? Claro. Eh, Hugo, una de las eh, quejas que había en la Comunidad de 25 de Mayo y localidades cercanas eh, contra las petroleras, eh, estas extranjeras, es la mano de obra. Eh, ¿Qué injerencia sí. puede tener eh, Pampetrol eh, en estos acuerdos que hace con, con, con las petroleras para que tomen mano de obra pampeana? Y mucho y La verdad que ya se está, se está corrigiendo. La ley nuestra que hicimos de hidrocarburos lo fijamos en forma específica y contundente. ¿no? 80% deben tener las empresas petroleras o las empresas de servicios que estas empresas petroleras... Porque hoy las empresas petroleras tienen muy poco personal propio, generalmente son, son técnicos muy calificados o personal administrativo, y, y el resto lo terciarizan o subcontratan ...empresas de servicios... ...hoy la provincia de La Pampa... ...tiene ...pero no solo el 25 de mayo... ¿no? ...en toda la provincia... ...hoy se trabaja con mucha gente... ...general Pico... ...de, de Santa Rosa... Eh, ...puede brindar... ...todos los servicios... O, o, o, ...o... ...tiene empresas y gente... ...en la provincia... ...para todos los servicios... ...que se necesitan... ...en un yacimiento petrolero... ...salvo máquinas perforadoras... ...o sea que creo que no... que, que ...creo no, no... ...no existe en la provincia de La Pampa... ...salvo la perforación... ...que hay muy pocas... ...perforadoras en el país... El resto de los servicios los lo, lo encontramos en empresas pampeanas. Eh, y nosotros eh, eh, cuando hablamos con la gente, a ver, vamos a ir en UTE con Petroquímica, como te decía, a fin de octubre vamos a estar sacando a licitación probablemente el área Medianito-Sudeste, eh, bueno, tenemos a Abuel de los Machos, vamos a empezar a operar por sí mismos eh, Rinconada, Puesto Morales, que es un área chiquita, eh, exigimos el 100%, o sea, les pedimos que que vayan más allá del 80% y que el 100% de quienes trabajan eh, sean pampeanos y pertenezcan a empresas pampeanas. ¿no? Bien. Bien, Hugo, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes. Bien, era la palabra del director eh, de la oposición que participa en Pampetrol, Hugo Pérez. Eh, ya regresamos. <música>